Garantizaremos a los niños de los estratos 1 y 2 su pensión, reservando un dinero desde su nacimiento para que los rendimientos financieros lo aseguren. Este 11 de marzo, vota por el número 53, vota por Emmanuel Senador, vota por Centro Democrático.